la otra orejita Gracias Renzo por eh, por la presentación y estamos saludando a algunos oyentes que están poniendo la otra oreja entre ellos Aurora, Guillermo, Andrea desde Buenos Aires, Cory, eh Cory dice que este Los últimos dos temas le gustaron mucho, aire de DAD que me dio ganas de bailar. Sí, claro. Eh, Jorge de la República de Villa Crespo eh, dice que este me pregunta si me atoré al primer al principio del programa. Sí, sí, sí me sí río, me atoré porque adivina qué comí. Sí. Una tostadita No, no, tostadita no, fue el mate El mate, el primer mate Que me quedó atragantadísimo ahí. Sí, eso es Sí, es eso, es eso, Río Este, bueno eh, Dice que hay que hacer Jorge de Villacrespo Dice que hay que hacer eh, Un curso acelerado De de, ir, de árabe no Y ahí en, en la República Saharaui muchos hablan Español así nos contaba Norita Cortinias que estuvo por allá que hablan en español como segunda lengua no una lengua colonizadora eh, Sonia desde Mar del Plata dice eh, que le encanta Violeta, ama a Violeta Parra que la próxima pase a Patricio Mans a e Iliapu bueno, vamos a ver si está Sonia escuchando, está Chelly está Chelly Este, escuchando Gigi también está escuchando Pero Yo no veo eh, Río es radio, no vas a ver este Está Gigi Decía desde el Gran Buenos Aires Está Vivi Escobar eh, Está escuchando con la otra oreja Dice saludos desde los pagos de Saenz Peña Los pagos de Saenz Peña ¿Está en la casa de Saenz Peña? El... Sí, eso es así ¿Ah, No, debe ser en el barrio, de, en la ciudad de, del Gran Buenos Aires. Bueno, está está Vicky de la Plata, escuchando Cristian Media, eh, Carlos Prado, Ángeles desde Mar del Plata, está el Chusa, eh, bueno, hay, hay varios, ¿no? Está también Isa, Isa de la Plata, que no falta, dice que Dulce Río es una ternura. Sí, claro, porque no lo tenés cerca Sí ¿Qué decís que sí? Sí yes. Ya ¿Ya? Bien Bueno, este mmm, Bueno, y vamos a escuchar ahora en esta otra orejita La otra orejita Sí, la otra orejita, sí, sí Un, un tema dedicada dedicado a, a las Madres de Plaza de Mayo Las Madres y Abuelas Eh, a propósito del 24 de marzo pasado que eh, que algunos eh, algunos no marcharon algunos no marcharon y algunos dijeron que no hubo marcha que no había marcha pero en Mar del Plata por ejemplo hubo una marcha enorme eh, también en Buenos Aires una marcha multitudinaria la gente salió a, a marchar a pesar de las órdenes y eh, emitidas desde el gobierno no y muchos hemos marchado y este bueno y, y honrados de eso convocados también por muchas madres no por eh, nora cortis la queridísima madre con mirta baravalle que hoy hablamos telefónicamente y estaba muy animada esta salió a pasear por eh, ...salió a pasear después de estar vacunada... ...Mirta Baravalle, una de las fundadoras de, de Madres de Plaza de Mayo... ...de Abuelas de Plaza de Mayo... ...y a ella le vamos a dedicar este tema... ...porque se dice que la memoria hay que ejercitarla... ...cuando alcanzamos la vejez... ...bueno, con la canción Pañuelito Blanco canticuénticos, quiebra mágica y hermosamente esa regla y nos muestra que mediante el maravilloso arte de la música y las palabras se puede construir una base sólida de recuerdos, de principios y de anhelos desde los años más tiernos de la vida. Bueno, este es un huayno, homenaje al amor, la valentía y la perseverancia, un pañuelito blanco que echa canción que hecho canción acompaña a diferentes generaciones en la búsqueda de la verdad. Esta es la presentación que desde casi que desde Canticuénticos hacen de la canción. La misma banda que desde otras de sus creaciones titulada Hay secretos nos estremeció tocando el tema del abuso sexual infantil. El próximo programa pasaremos un par de temas de ellos. Compañolito Blanco dan una bocanada de conciencia y emoción que se convierte en un gigantesco viento de justicia el cual acompaña a nuestras madres y abuelas en su camino de lucha. Pañolito Blanco, este huayno de canticuénticos, este grupo de Santa Fe, para la otra orejita. Mi abuela tiene un pañuelito Que mucho tiempo cuido Y a veces cuando está cansada Me pide sonriendo que lo cuide yo Con el pañuelito bailamos Pero al dejar de bailar Secamos una lagrimita Porque los recuerdos nos hacen llorar Pañuelito blanco hasta la tu vuelo quiero cantar vuela pañuelito blanco vuela que nos olvidamos vuela pañuelito blanco vuela mientras caminaamo Se cuando está cansada me pide Sonriendo que lo cuide yo Con el pañuelito la voz Pero al llegar de bailar Secamos una lagrimita Porque los recuerdos nos hacen llorar Pañuelito blanco hasta la plaza quieres volar Pañuelito blanco siempre te vamos a acompañar Pañuelito blanco agranda la Tu vuelo quiero cantar Vuela pañuelito blanco vuela que no te olvidamos vuela pañuelito blanco vuela que no te olvidamos vuela pañuelito blanco vuela mientras adinamos mientras adinamos mientras adinamos ¿Estás escuchando desde La Otra Oreja? La Otra Oreja Argenta Y también nos saluda el Indio Bertis desde el pueblito de Batán. También nos vimos en la marcha del 24, él agitando las banderas del pueblo mapuche. Eh... Bueno, y ahora vamos a escuchar un mensaje de, de unos amigos que, mmm, que hace mucho que no pasamos, ¿no? Locales Rock, Lucas Rodríguez Llaneo. Amigos de La Otra Oreja, acá les habla Lucas de Locales Rock. Y este miércoles 31 de marzo a las 21 horas vamos a estar tocando en Wolfgang, la calle Córdoba 2580. Eh, vamos a estar haciendo un recital... Con un lado B y con un montón de temas y canciones nuevas que estamos haciendo. Y algunos clásicos de locales. este Bueno, los esperamos. Eh, va a haber muchos cuidados y protocolos que estos tiempos se merecen. Y esperamos que puedan concurrir. La capacidad es limitada, así que bueno, no dorman. Los esperamos este miércoles a pura música. Rock. Del rebaño locales rock. San los años y pienso en lo feliz que le haría el no tener democracias que duran tan solo un día, no piden que demos el voto, no prometen cosas buenas y una vez que lo votamos, ya se olvidan de quién eras, arman circo y pantochada para convencer a la gente, pues yo no les creo nada sin cierta inteligencia somos oveitas del rebaño que cada cuatro años elegimos el corral mientras lo verduos en la mesa van contando las cabezas para empezar esquilar Ay, no se ofenda mi colega Si es que tanto desconfío Es que si roban y mienten Por esas cosas me guío No quiero que me regalen Solo reclamo lo mío Pues si alguien tiene de más Está metido en un lío Y a pesar de tanta pena Y la cosa que uno escucha No me voy a resignar Solo seguiré la liga Somos ovejitas del rebaño Que cada cuatro años Elegimos el corral Mientras los verdugos en la mesa Van contando la cabeza Para empezar a esquirar el corral duemienta la en la mesa van contando la cosa par dosanes quira escuchando en La Otra Oreja. Y vamos a tratar de homenajear de alguna manera... ...a un poeta de Buenos Aires... ...a Raúl González Tuñón... ...que, bueno, murió en el 29 de marzo de 1905... Un poeta que también fue periodista, trabajó en el diario Crítica, un vespertino de los años de 1930, de marcado tinte sensacionalista, pero que reclutó a notables escritores de la época, entre ellos a Jorge Luis Borges, a Roberto Ard, y también escribió en el diario Clarín al principio, como crítico de artes plásticas y crónicas de viaje. Bueno, trabó una profunda amistad con Pablo Neruda y su esposa Delia del Carril, eh, también argentina. Eh, cuando estalló la guerra civil española, ambas parejas se trasladaron desde Madrid a Santiago de Chile y compartieron una misma casa. Se Secundó al poeta chileno, estamos hablando de Pablo Neruda, en la, en la fundación de la sección chilena de la Alianza de Intelectuales para la Defensa de la Cultura organización antifascista surgida del Congreso de Escritores de Valencia, realizado en Barcelona en medio de los bombardeos franquistas. Bueno, posteriormente influyó decisivamente la cultura argentina en los años 50 y 60, y considerado como uno de los fundadores de una corriente moderna de poesía urbana. Solía polemizar burlonamente con el llamado Grupo de Boedo, cuyos integrantes publicaban en la editorial Claridad y se reunían en el Café El Japonés que agrupaba a los, a los escritores identificados con la literatura social, quienes a su vez denominaban a los colegas de Martín Fierro como el Grupo de Florida, siendo Boedo un barrio entonces proletario y Florida la calle elegante de esa época. no Los polos de la polémica eran más políticos que literarios, aunque tu unión sucedía eh justamente lo contrario, muchos de los escritores بوedo eran sus camaradas como Álvaro Yunque. Bueno, este su obra su obra no solo se enmarca dentro de las llamadas vanguardias de principio del siglo 20, sino que constituyó una de las más firmes influencias de los poetas de la Guerra Civil española muy en particular con Miguel Hernández, ¿no? que también se cumple un aniversario de su muerte en estos días. Bueno, él fue afiliado al Partido Comunista Argentino, de eh, tu unión permaneció siempre fiel a sus credos estéticos y esto lo llevó a polemizar muchas veces dentro de del mismo Partido Comunista con otros artistas o eventuales funcionarios. ¿No? Este Incluso en la defensa de Roberto Art eh, él, él, él defendía a Roberto Al dentro del, y criticaba el realismo socialista eh, impuesto por, por Stalin. Bueno eh, vamos a escuchar de, de la poesía de Raúl González Tuñón Juancito Caminador. Con Zendia Eyman y Juan Burton. Juancito Caminador, por la otra oreja. Deja el muerto Terminada Su función Canción Paloma Y baraja Todo Cabe en una caja Todo Menos la canción Ponle luto a la Piano al reloj de Cucu, al fonógrafo, al trabuco, al vaso y a la carpeta, su prestidigitación. Canción paloma y baraja, el tiempo humilla y ultraja. Mucha muerte a poca vida Que lo entierre de una vez La reina del ajedrez Si un poeta lo despida Truco mágico, ilusión Canción para bailar la canción Edu, se termina la otra oreja ¿Ya? Ya se termina la otra oreja, pero... Ahora viene un buen programa de radio, ¿eh? no, no se preocupen. Eh, bueno, este nos quedan pendientes un par de canciones, eh, las ya prometidas de Canticuentos para la próxima y otras canciones en homenaje a, a Raúl González Tuñón. Eh, bueno y nos vemos el, Este domingo Para los que están en Mar del Plata O los que llegan a, en Mar del Plata En el Teatro Auditorium El 4 a las 4 La presentación de De La jirafa es una vaca larga Este Este disco que este libro, este libro Que nos animamos A compilar con más de 600 Frases de, de chicos Bueno, y vamos a escuchar a a un italiano, italiano no, es un es un gitano que vive en Italia. Sí, vamos a escuchar esta versión Almaritano que nos hace una subversión de hasta siempre. Hasta siempre. Hasta la victoria siempre. Música gitana. Otra versión gitana. Aprendimos a ser de por otro orizan. dura Le puso la muerte. Aquí sé que oreja